Para promover, para apoyar distintos tipos de, de, de actividades y también、eh, otros para financiar、eh, la construcción de viviendas, por ejemplo, como es el caso、eh, al que nos vamos a referir ahora, que está relacionado con el ProCrear, que es un programa del Gobierno Nacional que justamente otorga créditos para la construcción de viviendas. Y también,、eh, de alguna manera, también ejecuta el programa Progresar, que es el programa de respaldo a los estudiantes. ¿no? Para hablar sobre este tema, porque tenemos distintas consultas de vecinos de Viedma y de Patagones, que aparentemente es lo mismo, ellos nos han pedido consulten en Viedma o consulten en Patagones, en el a n s e s Estamos en comunicación para eso justamente con Evelyn Roussiot, que es la titular de l a n s e s de aquí de nuestra ciudad. ¿Qué tal Evelyn? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Guiara y Pato aquí en Radio Cuento s de Vierma. ¿Cómo estás? Un gusto, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien.、Eh, para empezar por, por algún lado, vamos a empezar por el programa Procrear, este que financia créditos para la construcción de viviendas.、Eh, para que nos contéis, hay preocupación de los vecinos. Nos llaman, dicen, nos vamos a inscribir、eh, o nos queremos inscribir. Creo que la inscripción es, es, es vía virtual. Eh, y no está abierta la inscripción,、eh, nos consultan si esto es para todo tipo de propiedad, porque algunos tienen lotes sociales, otros ya tienen,、eh, tienen la escritura.、Eh, contanos un poquito esto. Primero, si está vigente alguno de los programas del programa Procrear. Bueno,、eh, como vos、eh, bien decías, Sata, en la introducción.、Eh, El l a n c e s maneja una serie de, de programas y, como para darle un marco de unidad a estos dos temas que vamos a hablar hoy、eh, y, y para explicar más o menos el porqué de, de, esta, de esta situación,、eh, quiero contarles que、eh, tanto el, prog el programa Procrear, el Progresar, el Acompañar, todos los programas que tenemos en,、eh, en trabajo. Conjunto con otros ministerios y el ANSES,、eh, provienen de la idea que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES debe、eh, manejarse e invertirse、eh, de manera、eh, dire direccionada hacia donde el Gobierno. Intenta reactivar、eh, determinada, determinado sector económico.、Uh -huh. eh, esto es muy importante y también de alguna manera explica por qué、eh, en, el, en el gobierno de, de Alberto Fernández se buscó este, una ley que eh, eh, no permitiera que se volviera a desfinanciar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El Fondo de Garantía y Sustentabilidad está conformado por todos los activos que antes、eh, se pudo recuperar cuando las a s j p pasaron de nuevo a la órbita,、eh, a la órbita pública. n o、uh -huh. eh, Todos esos activos generan un fondo, un fondo muy importante con el que el Gobierno Nacional, el Estado nacional en general, puede permitirse、eh, financiar esas, este tipo de programas.、Eh, dentro de los programas que financiamos, Está, como vos bien decías, el programa Procrear,、uh -huh. que en su momento、eh, fue un programa muy importante en la ciudad de Viedma, en Carmen de Patagones, que permitió la construcción este, de, de cientos de viviendas en la comarca, que permitió también la ampliación de viviendas en la comarca, y que luego, como última etapa,、eh, y, y como lo que, lo que queda de alguna manera más visible,、eh, formó dos grandes b a r q u e s uno en Patagones. Eh, fueron muchas más viviendas porque el municipio de Patagones en ese momento c e d i ó un terreno de características tales que permitía construir muchas viviendas.、Uh -huh. Y en Vierna, que e h el eterno problema de la tierra o de la falta de, de, de gerenciamiento de la tierra y, en este caso puntual, de la tierra pública, es que se hicieron 47 viviendas. Uh -huh. eh, luego de eso, y en el gobierno anterior, se pasa a un sistema diferente de procrear que era el que ajustaba por UBA y el que tantos problemas le está trayendo hoy. A, sí, terribles problemas, que,、eh. la gente no、sí, puede pagar prácticamente、sí. esos、aquellos、intereses. Que, claro, que en ese momento lo, lo vieron como una alternativa de, este, de, de lograr el derecho de, de tener este, una casa propia y que realmente terminó siendo un problema. Por esta modificación que se hizo y, y en este pensamiento、eh, absolutamente financista de decir, bueno,、eh, lo que tenemos que lograr es que este, se pague por el, por, sí, por el dinero lo que el dinero vale en el mercado, cuando en realidad, este, cuando el programa es del Estado, lo que tenemos que lograr en este caso es que la gente cumpla con su derecho de tener la casa propia. Exacto.、Eh, en el. En, En el actual gobierno de Alberto Fernández, y luego de algunos ajustes, se relanza el programa,、eh, Procrear y se、eh, incorporan nuevos,、eh, nuevas líneas de crédito. Antes era únicamente ampliación y construcción, y después empezaron a aparecer microcréditos que eran para mejoramientos habitacionales、eh, o refacciones.、Eh, también hay una, una línea de microcréditos que es para mejoramientos que tienen que ver con. Servicios como el gas.、Eh, y después la línea de créditos hipotecarios usuales, que era el de construcción, ampliación de vivienda.、Eh, y después tenemos lote con servicio, que es una novedad porque en general siempre se ha financiado solo la construcción de, lo, de la vivienda y no el acceso a la tierra.、Eh, y después los desarrollos habitacionales y urbanísticos. Las primeras líneas que se largaron fueron las de créditos personales o los créditos más pequeños. Hoy está cerrada esa línea, pero por un hecho de que este, se inyecta una X cantidad de dinero al mercado, cuando se cubre esa cantidad de, de créditos que tenían para otorgar, se cierra la línea hasta que vuelva a incorporarse presupuesto alguna vez. Hoy la única que está abierta es la de mejoramiento para servicios como, por ejemplo, el gas. Ajá, o sea, a ver, ya, para que quede claro, porque justamente la consulta venía por ahí, vecinos que en la mayoría de los casos que necesitaban crédito para construcción de vivienda,、claro. esas líneas están cerradas en este momento a nivel nacional, no, se, no te podés inscribir, ¿es así? En realidad la inscripción está finalizada ¿Por porque, como te decía,、eh, la, cuando se abren la, las líneas de, de crédito, este.、Eh, eh, Se, se, se inyecta una X cantidad de dinero para esa línea. Una vez que se cubre ese presupuesto, la línea se cierra hasta que vuelva a incorporarse nuevamente e l presupuesto. Ajá, no hay... quiere decir que la línea desaparezca. Claro, ahora, ¿hay algún dato de cuándo se reabrirían estas líneas de crédito para construcción de viviendas? No, por ahora no, y de hecho terminaron、eh, a fines del año pasado. Eh, la, el, el, los pasos son primero la inscripción, luego el sorteo, luego se arma la carpeta crediticia、eh, y técnica, que eso ya lo maneja el banco hipotecario, y por último se hace el, el depósito de, del dinero para, la, para comenzar、Ajá. la construcción o la ampliación. Y a propósito de, de la construcción de viviendas, una de las consultas que tenemos es de vecinos que tienen. Eh, lotes sociales, especialmente en Patagones, viste que ahí ha habido muchos lotes sociales que vendió el municipio.、Eh, algunos vecinos han pagado ya esos lotes y quieren construir. ¿Qué requisitos tienen que tener esos vecinos para poder acceder a alguna de estas líneas? Para la construcción o la ampliación, lo que se pide siempre es que vos tengas el, el, el, la tierra, digamos, a tu nombre. ¿Esto q u e quiere decir? Que tenés que tener la.、Eh, Eh, la, la propiedad a través de una escritura.、Ajá. No nos olvidemos que todas estas líneas, ampliación, construcción, lotes con servicios, son líneas de crédito hipotecaria. ¿Esto qué quiere decir? Que en el título de propiedad del de terreno o de la casa se inscribe en una hipoteca.、Ajá. Es decir, que si vos no tenés el título de propiedad, no sería posible una hipoteca. Claro. l a hipoteca quiere decir que si no podés seguir pagando, el. Claro, el que, que la, garantía de ese crédito, la garantía de ese crédito es precisamente el bien en, sobre el cual estás construyendo sí, la vivienda、claro. o a l i a n d o Y el banco, o el banco, en este caso el a n s e s t e te queda con la vivienda si no pagas. Eso sería, ¿no? Sí, creo que. Eh, que no ha ocurrido, pero bueno, son,、eh, son, este, son sistemas de créditos como cuando uno compra por ahí un bien, in, un bien mueble y se registra una prenda,、uh -huh. porque estás dando en garantía ese propio bien.、Eh, bueno, en el caso de créditos hipotecarios también pasa lo mismo.、Uh -huh. eh, no olvidemos que todas estas líneas de las que estamos hablando son líneas hipotecarias.、Uh -huh. eh, en el caso de los créditos que otorgaba el, el macrismo en su momento, Eh, aún devolviendo la vivienda, vos quedabas debiendo. ¿Cómo, cómo era eso? Claro, porque en realidad el, el, el, el, el tema era que el, la tasa de interés este, había crecido de manera exponencial. Entonces llegaba un momento en el cual valía más el monto que habías tomado, actualizado por esa tasa de, de interés tan alta, que el propio bien. Es lo que, bueno. Terminó pasando、eh, con la aplicación de, de los créditos UBA. ¿no? Ahora en la actualidad, si llega a ocurrir eso, ¿no? la, la imposibilidad de pagar el crédito, no vas a quedar debiendo. O sea, con devolver el bien está, estás hecho, ¿está bien? El razonamiento? En realidad, en realidad、eh, cualquier tipo de crédito que uno tome,、eh, se supone que nunca puede valer más. Eh, el dinero que uno entrega que el bien que está s construyendo.、Uh -huh. No tendría ningún sentido. Esto solamente tiene sentido cuando en realidad lo que estamos,、eh, sobre lo que estamos trabajando es sobre una cuestión financiera y no sobre una cuestión del bien,、uh -huh. que de es、claro. lo que hoy、eh, el gobierno nacional de Alberto Fernández está tratando de hacer, es decir, darle la importancia al bien que uno está financiando, que es precisamente la vivienda de una familia,、uh -huh. y no. A, a la cuestión financiera de decir cuánto dinero yo le entregué y cuánto vale hoy ese dinero. Está bien.、Uh -huh. Bien,、ah. cambiando de tema, nos metemos en el progresar. Que viene resonándose bastante porque, si bien tengo entendido, h a r á un mes comenzaron las inscripciones, ¿no?、Eh, no, hace un poquito menos de un mes. Sí.、Eh... Mm -hmm. He v i z o un relanzamiento del de de programa Progresar, que es un programa que lo que hace es acompañar、eh, la, la educación formal de los jóvenes entre 18 y 24 años a través de la entrega de becas.、Uh -huh. eh, y digo que es un relanzamiento porque es un programa que. Nacé en el año 2014, claro, claro.、Eh, que en el año 2015, cuando termina el, la, la segunda presidencia de Cristina Fernández de k i r c h、eh, n e r había llegado a tener un millón de beneficiarios el, el programa, y que cuando en el año 2019 el, el deja el gobierno Mauricio Macri, de ese millón de beneficiarios pasamos a tener 550 mil. Claro, un recorte de la mitad, más o menos. Sí, hubo un desfinanciamiento muy importante de este programa. Por supuesto que tenía que ver con la línea ideológica de, de, de quien estaba aplicando en ese momento las políticas públicas.、Uh -huh. eh, y se hace un relanzamiento, digo, porque el objetivo es volver a recuperar、eh, la cantidad de beneficiarios que había. El objetivo puntual para el año 2021 es llegar a, a 750 mil jóvenes、uh -huh. eh, beneficiados con este programa en todo el país.、Eh, y bueno, y, y, y en breve también volver a ese millón de, de, del cual habíamos quedado en el año 2015 y que lamentablemente se redujo a la e n t a d Bien, te pregunto. ¿Hasta cuándo hay tiempo para poder anotarse? Las personas que ya han、eh, tenido ¿no? esta beca Progresar tienen que volver a anotarse este año. ¿Cómo es eso? La beca Progresar es una beca en la cual vos te tenés que anotar todos los años.、Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque todos los años vos tenés que acreditar las características de estudiante、eh, primario, secundario, universitario, terciario que te exige、eh, la beca. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo te estás sola? Claro, todos los años vos tenés que inscribirte en la beca.、Uh -huh. eh, la forma de inscripción es ingresando a la página de ANSES,、eh, de ahí te va, te va a marcar un link en donde dice Beca Progresar, ya no es más a través de mi ANSES, porque、uh -huh. es un programa que ha pasado ahora a la órbita conjunta de ANSES con Ministerio de Educación, igual.、Uh -huh. Es bastante lógico, ¿no?、Eh, y, y tenemos tiempo hasta el 30 de abril para inscribirnos. a j Hay varias líneas de beneficiarios ahí, ¿no? También. Hay varias líneas de beneficiarios. Ahí, fundamentalmente,、eh, tenemos. La división entre lo que es educación obligatoria, que es primaria y secundaria,、uh -huh. y este, lo que se llama、eh, progresar superior, que es para estudios terciarios y universitarios.、Uh -huh. Para lo que tiene que ver con progresar、eh, obligatorio o, o, o, o líneas para finalización de la escuela primaria y la escuela secundaria, recordemos que es para. Jóvenes, n o entre 18 y 24 años, porque los menores de 18 están cubiertos con la ayuda escolar. Claro, claro.、Eh, bueno, para, para todo lo que tiene que ver con finalización de primaria y secundaria, como te decía,、eh, si bien también podés este, inscribirte a través de la página, Si necesitas una mano, una ayuda para, para la inscripción,、eh, para subir el formulario que te pedimos, que tiene que estar firmado por tu escuela,、uh -huh. eh, se han dispuesto en la oficina de ANSES 21 turnos diarios、eh, para que vos puedas venir con tu planilla y la inscripción la hacemos directamente acá en OPS.、Uh -huh. Se ha hablado también en este caso de que este año aumentan también los montos, más o menos.、Eh, ¿en, ¿En cuánto más o menos estarían rondando este año, y por lo menos, las becas? Sí, y hay dos, niveles, ¿no? hay dos cuestiones muy importantes que hacen a, a los montos, como vos decís, y, la, y al aumento.、Eh, por un lado, en, en términos reales, digamos,、eh, o, o directos, se incrementaron algunas entre un 60 o hasta un 147% el monto que yo recibo de manera mensual por la beca.、Sí. Pero otra cosa que también ha hecho incrementar este, esta beca es que antes. Pagaban 10 cuotas anuales, es decir, se tomaba como que el periodo de vacaciones no se cobraba esa beca.、Ajá. Y a partir del relanzamiento,、eh, las cuotas son 12 anuales,、Ajá. es、Bien. decir, todos los meses vamos a cobrar nuestra beca a progresar mientras este, sigamos siendo estudiantes. n o、uh -huh. Bien, entonces, por ejemplo, Evelyn, yo tengo esa beca, ¿no? Me anoto.、Sí. Eh, se supone que, por ejemplo, si terminan las inscripciones en abril, ya para mayo me darían la confirmación de si soy adjudicataria de la beca o no. Sí. Bien. Bien, entonces, cuando me llegue mayo, por ejemplo, y me digan, por ejemplo, Funalita de Tal, estás aprobada por la beca Progresar. m Este año me vienen、eh, los retroactivos de los meses que no cobré la beca ahora que son a 12 meses. No, vos tenés 12 cuotas desde que empezás a cobrarla en adelante. Ah, bien. ajá. ajá. Desde mayo en adelante. Desde mayo en、claro. adelante. Está bien. Claro.、Eh, por ejemplo, las becas que consisten,、eh, si. Y hablamos de, de finalización de primaria y secundaria,、uh -huh. c o n 3.600 pesos mensuales, que tuvo un incremento de más del 100% respecto de lo que se pagaba anteriormente.、Uh -huh. Y lo que tiene que ver con curso s de formación profesional, es decir, no terciario de universitario, sino curso s para, para acceder a una formación específicamente profesional, es decir, por ejemplo. Eh, estudio para h a c e r peluquero, sí, peluquera, gastronomía, tajita, sabiosas,、claro. eh, gastronomía, esas cosas. Bueno, también es 3.600 pesos y el incremento llegó a 147% respecto de lo que se pagaba anteriormente. Perfecto. Bien. ¿Para terciarios y universitarios? Y para t e r c e r o s universitarios, este, van、eh, en universitario entre 3.600 y 4.600, dependiendo del año que vos estés cursando.、Uh -huh. A más avanzado, la beca aumenta.、Uh -huh. eh, y en el terciario, de 3.600 a 3.800, también dependiendo del de momento en el cual nos encontremos transitando.、Ajá. Y hay una línea que es nueva, que es muy interesante, que es la de enfermería, que puede ser universitaria o terciaria. Perfecto. Bueno,、eh... una línea específica para el e s t u d i Ajá. Evelyn, ¿en todos los casos hay que sacar turno? En todos los casos hay que inscribirse por Internet. La、claro. opción para aquellos que tienen、eh, un, una. O, o que quieren acceder a una beca por finalización de estudios primarios o secundarios es que eh, vos eh, no te inscribas por Internet, sino que saques un turno y vengas aquí a. a Que nosotros carguemos el formulario que te dio la escuela. Es y esto va a continuar así, no solamente para el progresar, sino para todos、eh, los servicios que, que presta l a a n s e s hasta tanto este, nosotros、eh, mantengamos esta necesidad de、eh, aislamiento, un aforo que no haya determinada cantidad de personas adentro de un edificio cerrado. Ese es el. el La explicación, digamos, del porqué del sistema de turnos. Nada más y nada menos que estamos atravesando una pandemia. Ajá, o sea, ¿solo、ah. se atiende por turno entonces de lancés? Solo se atiende por turno, como se hace en, en、uh -huh. general en, en un banco, en el IFROS, en todos lados. ¿no? Ajá. Evelyn, ¿y para alguna persona que no, que no, no, no, no, no, no tiene ni la aplicación y le cuesta entrar a Internet, cómo hace para ser atendida de l a n s e s Eh, nosotros eh, lo que hacemos es, es contar con el apoyo de entidades intermedias, ONG, la municipalidad. A veces la gente viene hasta aquí y nosotros、eh, a través de su propio teléfono celular le, le, le gestionamos el turno. Pero la verdad, Pato, que lo que estamos tratando de este, explicarle a la población es que no tenemos que、eh, olvidarnos de que estamos en una pandemia, eso no pasó. Este, tratemos de no salir、eh, de, de, de nuestra casa. Nosotros nos hemos dado cuenta a través de una baja muy importante en lo que es la atención virtual, que es como que nos hemos relajado. Nosotros recibíamos antes entre 50 y 60、eh, trámites diarios a través de la atención virtual, trámites que podían ser simplemente por ahí un, una consulta, ¿no?、Uh -huh. Y ahora eso ha bajado a 5 o 6 diarios, es decir, la gente. Ya no siente que tenga la necesidad de hacer un trámite a través de Internet y comienza a salir nuevamente a la calle y a buscar que se lo atienda, lo cual lo comprendemos, lo entendemos, pero nosotros, por un lado, no podemos dejarlos entrar, porque hay todo un protocolo que está este, consensuado tanto con el Ministerio de Salud como con los propios gremios de los trabajadores y trabajadoras de l a n s e s Eh, y por otra parte, este, en general, tenemos que desincentivar la,、eh, la circulación de, de personas este, en, en la vía pública、uh -huh. y siempre y cuando podamos quedarnos en nuestra casa. n o Perfecto.、Bien. Volver entonces a los turnos virtuales, por lo menos a pedirlo de manera virtual. Perfecto. Y、sí, s í estamos tratando de, de, de, de pedirle a la gente y de, sabemos que, bueno, a algunos les cuesta un poco,、eh, ayer este, bueno, nos juntamos con, con gente de, de los gremios,、eh, volvemos a trabajar también con algo que hicimos al principio de la pandemia que fue este, pedirle、eh, también una mano a Por ejemplo,、eh, la, la función pública para que a través de los directores de recursos humanos puedan ayudar a sus compañeros que se quieren jubilar. Porque hoy el 90% de los trámites de ANSES se pueden hacer por atención virtual. Está bien. Entonces, este, estamos, estamos buscando eso: estar preparados para lo que, evidentemente,、eh, por, por todos los indicadores, parece que se va a venir, lamentablemente, que es la, la segunda ola de contagios. Este, Poder continuar estar,、eh, estando en contacto con, con la población, porque lo necesita, porque necesita su, su trámite de a n c e s pero por otro lado también proteger la salud de todos. Perfecto, Evelyn, Evelyn. te agradecemos muchísimo. Gracias.、Eh. gracias por. No, el gracias a ustedes. Hasta luego, muy amable.、Gracias. Evelyn Rusiot, titular de Lancés de Viedma. ¿eh? Y este tema final, ¿eh? ojo, los turnos solo se piden por Internet.、Uh -huh.